El municipio no condonará las multas de los taxistas. La municipalidad anunció este martes que no condonará las deudas por fotomultas que registran los conductores de taxis en la ciudad, un reclamo que motivó la protesta frente al Palacio Municipal. Los propietarios y los conductores de taxi marcharon este martes por las calles de la ciudad contra las fotomultas que les aplica el municipio y que aseguran les resulta imposible de pagar. Desde el sector aseguraron que el 80% de los autos registra multas y que muchos de ellos son irresponsables regulares y que la justicia de faltas no les da respuesta. Último día de inscripción para la Maratón Solidaria por el Hospital de Niñes. Hoy termina la inscripción de la jornada organizada junto a la Fundación Ludovica y la Cooperadora del Hospital de Niños bajo la consigna Corriendo Ayudas. La carrera que se correrá el próximo domingo en la república de los niños cuenta con competencias de 10 kilómetros competitivos 3 kilómetros participativa o 1 kilómetro infantil los organizadores detallaron que la entrega de kits que incluye la camiseta y el número con el chip se realizará el sábado 26 de marzo de 9 de la mañana a 7 de la tarde en la sede central de la defensoría del pueblo ubicada en calle 50 entre 8 y 9 remarcaron a su vez que la maratón no se suspende por lluvia para más información se puede consultar en redes del evento arroba maratón sor maría ludovica un servicio que informa más acerca realizarán aptos físicos en abasto a precios accesibles desde el centro integral de especialidades médicas están ofreciendo aptos físicos destinados a clubes de fútbol gimnasios e instituciones educativas y deportivas a bajo costo les vecinas podrán acercarse el 26 de marzo al Cruces Fútbol Club ubicado en Ruta 2 a la altura de kilómetro 57. El horario de atención será desde las 9 de la mañana. El plan incluye electrocardiograma, buco dental, audiencia visual, peso y talla por 1.300 pesos. Para sacar turno se pueden comunicar con Javier Luna al 0221-598-8331. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 20 grados y la máxima de 24 nos encontramos a en la próxima emisión un servicio informativo de la región